Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por llamarnos a la radio y por contarnos qué, qué sucedió.、Platicando. Mirá, el domingo, este l domingo, e último domingo a la madrugada, mi hija,、eh, que está estudiando en La Plata,、eh, venía, viste, después de, de la confitería, caminando tranquila, eran cuatro o cinco en total. Bueno, después en r i v a d a v i y Sanguinetti, una doblaron por Sanguinetti y ella, yo, yo vivo a pasos de r i v a d a v i y Sanguinetti, Iba, estaba por llegar a, a mi casa. Y una moto、eh, que venía muy despacio, o sea, ella no se dio cuenta para nada,、eh, le arrebató la cartera que tenía, viste, los documentos, el celular, la billetera. Imagínate, fue un momento feísimo para ella, que nosotros le decimos: ella, los dos,、eh, mis dos hijos están estudiando en La Plata, tengan cuidado, no hablen、eh, en la calle con los celulares, fíjense dónde v a Tanto cuidado en La Plata y acá, viste, nunca pensamos que, que le iba a pasar esto en nuestra ciudad. No, no, y no es la, viste, hay muchísimos comentarios de personas grandes. El otro día saliendo de, de la farmacia Marcos, una señora también, se le subió la moto y la apretó contra la pared, viste, y le sacó la cartera. Y uno, todos los días, viste, contando lo que te pasó a vos, se va enterando de un montón de casos. Que v i s t están que e arrebatando las carteras. Parece mentira que esto pase en nuestra ciudad. ¿Vos sentís, Clarita, como que eh, eh, se va extendiendo la, la modalidad del c o n u r a n o Sí, sí, sí, desgraciadamente sí. Es、eh, una lástima porque era, viste, una ciudad tranquila donde podíamos vivir en paz, viste, o no tener estos, estos inconvenientes. Pero ahora se están dando cada vez más. Clarita, si tuvieras que, que pedir algo, ¿a quién le pedirías que hiciera algo? Y bueno, ya, o sea, la, a la policía que anduviera controlando más con los móviles y no sé de qué otra manera, ¿viste? Y a la gente que tenga muchísimo más cuidado, ¿viste? Yo sé que han arrebatado también de, la, de las bicicletas,、eh, bueno, de los canastos, se te ponen dos motos, ¿viste? Juntas y uno te saca seguramente la cartera. Que la gente tenga muchísimo más cuidado, que、no、te, ¿viste? que no, o e q u Eh, estas personas no tengan la oportunidad de hacerte pasar tan mal momento.、Uh -huh. Y después, viste, todos los inconvenientes que esto te trae. Volver a hacer los documentos. Ella tuvo que viajar a La Plata, sí o sí, sin documentos. Pero,、eh, ¿No, no sor sorprende que, haya, que no haya d e t e n i d o por estas cuestiones? Sí, sí, sí, te sorprende, viste. Te sorprende mucho. Más o menos, yo pienso que ya tienen idea, más o menos, quiénes son. O vos, cuando c h a r l a s con alguna persona. Viste, Ya saben, más o menos. Por eso le pido a todo el mundo que tenga cuidado con las carteras. Clarita, muchísimas gracias. No, por, Carlos, por, por favor, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.